At last, the 1998 show The situation, tragedy Grand office, slick with soap Cliffhangers hangers with no hope The water in the flooded gallery There's a girl who goes good when I'm shocked She's shot, is desperate for her father's love Believes the hand beneath the glove It's what she needs to hold But she doubts her morality She decides that she is what?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 A few prowess flying with comedy divine, the bulging eyes of puppets, stole by mystery. There's food for children, cold scores, sing songs and surprises, there's something new with everyone. Reserve your seat today, there's mischiefs and the markets, but not whiz or you don't. se me siente oye, pues estamos ahora, ahora, vale eh, subo el fondo, vale, un poquillo bueno, que sepáis que hoy eh, la pifia esta inicial no del todo culpa mía aparte ¿eh? sí, joder claro que sí, de quién va a ser si estoy yo haciendo el programa ¿eh? de quién va a ser la culpa pero bueno, la culpa es de eh, no soy yo de usar este tipo de insultos ...porque yo, bueno, pues como me da bastante la cabeza... ...buscando algún insulto que... Eh, ...subir el respaldo... Eh, ...buscando insultos que, bueno, pues que no ofienda a nadie... Eh, ...más allá de, de la persona a la que yo quiero ofender... ...porque bueno, si insultes, lo normal de que insultes para ofender... Eh. ...no que insultes para nada, para pasar el rato, no... ...insultes para ofender... bueno pues resulta que bueno la primer palabra que me sale esta noche eh, lleva un insulto que bueno pues que ofende a, a más gente aparte de, de la gente a la que a la que bueno a la que va dirigido y pues, yo sencillamente deciros eh, que algún hijo puta, porque bueno pues me oye no tengo nada contra los putes eh, eh, bueno pues naifa en una cosa eh, eh, con la que yo no estoy ni de hecho de de estar de, tar de acuerdo eh, uy espera que esto si sí, algo suena ah vale ya vale bien eh, retiro lo dicho y ya no hay ningún eh, ningún hijo puta dice yo que en realidad que no debiera yo decir esto vale no debiera yo utilizar el, el insulto ese de ese de hijo puta porque eh, no tengo nada contra los putes eh y además eh, con algunas bueno pues especialmente me refiero a los putes que están en el bueno pues en, en esta zona de, de la exclusión social ¿eh? en el ámbito de la marginalidad pues digamos que eh, lo que siento yo Bueno, pues a lo mejor un poco de pena porque se vean ve obligados a hacer eso Y un poco de pena y mucha rabia Mucha rabia porque, bueno ¿Por qué te han obligas a hacer eso? Por culpa de, de un sistema delirante y corrupto en el que somos esclavos eh? Y de algunos de los esclavos pues viven peor que otros esclavos Y el caso de ellos Eh, no obstante, bueno, pues yo lo voy a llamar hijo puta. ¿eh? Ya veis que yo, eh, en realidad, tampoco a lo mejor eh, sería lo más propicio, ¿eh? o sería, bueno, ya, ya os expliqué. De todas maneras, una cosa es ser fío de una puta, ¿eh? que yo creo que no tiene ningún tipo de condicionante para toda condición, ¿eh? nunca es mayor, de hecho, vaga la redundancia, eh, que sea un hijo puta. que es un joputa, ¿eh? más cuando cuando estás cuando todo está uno falando un esturiano, pues en realidad un joputa tampoco ¿eh? tendría, tendría mucho sentido hablar de un joputa. Bueno pues pues eso que todo el mundo me no entiende. Y algún joputa marchó con una clavija ¿eh? que hacía falta para ¿eh? pa, para enchufar los el auricular, ¿eh? el auricular a la a la ...a la mesa... ¿eh? ...y ya sabéis cambiar por el programa... ...porque ya os lo he muchas veces... me hacerlo a escures ...y con los auriculares puestos... ...de manera que sienta un poquito de, ...de deprivación sensorial del mundo... ...porque el mundo no me gusta especialmente... ...entonces bueno pues está bien... ...sentir esa deprivación de ese en cuando... ...no hemos pared eh, ...pues sentirla en la piscina... ...coño un mosquito... ...vélo porque ta, ...a ver si se aplasta yo... ...mato pocos animales... ¿Eh? No soy de, de matar animales por vicio Por lo más, a lo mejor, bueno, pues eh, De algún pito de, de alguna vez, pa, pero para sentar ¿eh? Y bueno, pidiendo pues, descubres por adelantado Y asegurándome de que, de que tuvo una buena vida ¿eh? El tiempo que vivió eh, Por lo demás, no soy yo de matar animales No siendo eh, mosques y mosquitos ¿eh? y vosotros diréis ¿y ¿por qué coño? ¿por qué si no matas a ningún animal no siendo para eh, pa presentar eh, matas a, a esos eh? bueno pues eh, a los mosquitos bueno pues porque piquen eh, y, y provoquen una una leve ¿cómo diríamos urticaria sale un grano en el sitio que te piquen eh, y, y ese grano pica ¿Eh? Pica incluso, bueno, pues en casos como el mío, pues llegar a doler, básicamente porque el rasgo está casi arrancado, entonces igual ¿eh? Y vosotros podéis decir, coño, es, que digo, lo digo también muchas veces, eh, no hay mucha proporcionalidad entre la falta cometida y la pena aplicada. ¿eh? Porque, bueno, ¿cuál es la falta? Eh, provocar un leve enrojecimiento y, y picor la piel. Eh, ¿Cuál es la pena? ¡Muerte! ¿Eh? Bueno, pues casi que... ¿eh? Y yo espero también el caso del otro animal que, que mato. Eh, porque, aparte de mosquitos, también mato mosques. ¿eh? Y diréis, ¿y ¿por qué mates a los mosques? Si esos ni tan siquiera piquen. ¿eh? Todavía el mosquito pica. ¿eh? El mosquito te agrede, digamos. La mosca en realidad no agrede. Bueno, pero eso me muy molesto, eso, joder. Por alrededor tuyo y, y pones en, en la comida y... Eh, ah, lo siento, tío, saber, qué sé yo, eh, nadie perfecto eh, y y el neodónica miserable menos todavía, si no, no sería miserable, ¿eh? Soy yo, la neodónica miserable, estoy falando en... en tercera persona otra vez ya sabéis que a veces me sale falar de mí mismo en tercera persona que voy a eh? que voy a hacer ¿Mm? bueno que voy a hacer y es fácil un fales en tercera persona mamón falan en primera bueno pero joder no me sale a veces no me sale bueno no pasa nada ya sabéis que yo soy soy asina ¿eh? Eh, podría cambiar por supuesto que, que podría cambiar lo que pasa que no quiero cambiar ¿Eh? no tengo yo ningún interés especial en cambiar ver eh, la nueva con miserable está bien como está y bueno en fin no es necesario no es necesario cambiar para nada para ninguna cosa está bien así como estoy, y si pero bueno esto yo lo voy ¿eh? porque si mañana me apetece cambiar yo cambio sin problema uh, Para incoherente yo este las soy más incoherente que ¿eh? que qué sé yo hay muchos incoherencias por el mundo Ahí viene en el chat, creo que, que me está diciendo Hola, eh, Nedónico eh, Pero no sé quién ye Porque no lo encuentro por aquí Ya sabes que el, que el chat Este chat es muy complicado ¿eh? Abro aquí el chat de, de Nedonia Y, y sale sal lo que falé la semana pasada ¿eh? con, con Macetu pero pero no sé si si no este no debe ser el, el de esta semana hay fíos se haya quien se haya quien te va por ahí perdonadme pero pero que no me sale hombre no me sale de verdad ¿eh? que, que yo intento pero pero no no soy quien a, a poder con él ¿eh? bueno anda, pues nada echamos así si, si esa persona que que está que ¿eh? Si esa persona de verdad te, y está queriendo decirme de alguna cosa, no pasa nada. y que que me la que me la que me la sigue intentando decir. Que yo cuando sería quien a, ¿eh? cuando sería quien te, yo tengo el chat abierto, ¿me parece? ¿eh? Tengo tengo chats chats abiertos por aquí. Y y entonces es, bueno, pues si si sería quien sería me dice alguna cosuca más, pues a ver. Madre, ay, espera, será aquí o oh? no no no, lle, no lle aquí no ya aquí no aquí, tampoco oye nada pf, a mí la verdad que jode, chaval esto este chat vale bueno nada en fin que íbamos a que íbamos a hacer ¿Eh? estoy un desastre y el último que te hicí yo en el, en el chat la la semana pasada estoy un desastre bueno en fin eh, que tenemos con eh? sabemos con nada, sabemos con, con que soy el anécdico miserable y que todavía ni siquiera me digné a presentar el programa. Estoy en el en Radio Cucaracha. Todos los jueves, o casi todos los jueves, todos los jueves sería mucho decir, pero casi todos los jueves, a eso de las días de la noche, si pones el 107.3 de la frecuencia modulada, en caso de vivir en UBIO, o en algunas zonas de UBIO, te fartuco decirlo, todavía... Pues, Al otro día Vicente que me dice... no oh, tía, el 107.3 es imposible cogerlo, tal tal. Digo, oh, no me oye lo que hay. Bueno, menos mal que está en internet. Lo que pasa es que internet últimamente no se pilla, ¿no? Digo, no, desgraciadamente e internet últimamente no se pilla. Eh, o sea, que bueno, y es probable hasta cierto punto que esta noche no hay, no hay ganas de sintiendo radio cuca, Radio cucaracha. Eh, hombre, la gente que... la poca gente que viva en un sitio que sí se puede sintonizar pero la frecuencia modulada pues a lo mejor sí ¿eh? a lo mejor a lo mejor si está sintiendo en ese caso pues bueno eh, reciban reciban ustedes un saludo de parte del, del comisarable ¿eh? porque bueno pues, estar sintiendo en en estas condiciones no deja de, de ser un, un mérito ¿eh? no deja de ser un, un gran mérito eh, si no eh, pues los mismos ¿eh? a lo mejor Yo qué sé, ya que tengo que decirlo, a ver, ya sé que es una chorrada, pero tengo que decirlo, no me queda más remedio. Que, que, que si de alguno de los que estáis existiendo a través del 107.3 de la frecuencia modulada mmm, para otra semana queréis sentir lo mejor y tenéis internet, podéis poner el www.radioqq.org, que es la, la nuestra dirección en internet. Y en la página web esa que sal, pues hay unos reproductores por los que supuestamente se nos reproduce. Eh, pero bueno, supuestamente. Nunca podemos durar mucho, ¿eh? No, nunca podemos durar mucho saliendo bien, quiero decir. Eh, Para la FM yo creo que llevamos muchos años sin salir bien. Yo cuando yo era mocín eh, cuando yo era adolescente, eh, sí que bueno, más o menos la radio... Sentíase aceptablemente O por lo menos la yo en, en, en mi barrio, aceptablemente eh, Dame la sensación de que ahora siéntese peor en FM Bueno Y normal, tienen tiene la geológica Eh, sobre todo si bueno pues si si si piensas que ahora hay muchos más emisores porque yo verdad ahora hay muchos más emisores en la en la frecuencia modulada eh, hay más emisores hay seguramente más interferencias hay un mogollón de ondas electromagnéticas recorriendo todo recorriendo el espacio recorriendo el aire A lo mejor el que sepa de estas cosas, un físico o, o de algún similar, dice, bueno, bueno, no, pero les es? no interfieren unos con otros si no tiene la misma yo tú. De bueno, da, lo que quiera. Yo sé que sea por un motivo que sea, eh, la cuestión es que ahora la, la cuca siéntese, bueno menos, yo creo, que de, de lo que se sentía en antes. Pero también es verdad que gracias a... Coño, mosquito, uy. Ay, no, no lo pille <risa> Joder, perdona, tíos Quiero matar a ese mosquito eh, Permitime un instinto Asesino, aunque sea ya Una vez en la vida Nada ¿no más va ah, <risa> Bueno, que, <risa> que Que la historia La historia que vos decía, hombre eh, Ay, que me he de aquí No, perdona, estoy en mis cosas Que, que estáis sintiendo Raúl cómo estáis sintiendo la con miserable y podéis estar sintiéndolo en cualquier parte del mundo, pero sé que no ya se si podéis estar sintiéndolo en cualquier parte del mundo, si os sentís en en, en diferidos si y descargas la grabación, pero si no, pues no. Esta esta noche Pues bueno, eh, todavía acabando de, de llegar a obvio, ¿eh? llevo hoy, llevo todo el día, todo el día fuera, ¿eh? Joder, de afuera. estos potenciómetros de la música de fondo, China mogollón, porque <ríe> llegas que bajes los a tope y suena exactamente igual, ¿eh? suena exactamente igual, tienen mucho, no sé, para mí que, que per antena, no sé, su, no, pasa, ¿Qué pasa a mí. Ah coño, mira, pero hay una hostia. Ay, el remedio universal para cuando falla algo, hay una hostia. Pero hay una hostia aquí al potenciómetro y mira, bajó. ¿eh? Bueno, entonces les puedo proseguir con el con el programa porque bueno, ya está, ya está un volumen curioso. Bueno, pues ya acabo de llegar a Uvieu, ¿eh? ahí tuve todo el de afuera. Yo curioso, tuve todo el día afuera, pero pasé sí pasé por Uview, ¿eh? en un determinado momento. Eh, primero por la mañana agarré un, un tren para el norte ¿eh? y luego al mediodía volví a agarrar ese tren para el sur ¿eh? pasé por bien, lo que pasa es que nunca de no hubiera si un pedazo más para allá joder, puto potenciómetro, calla oye, pues ya me, ya me jode, pero pero mira, voy a ir al pause ¿eh? Joder, y está la pausa? ¿eh? <ríe> A ver, ah, mira, paró. No, no, no llegue para se llegue. Es pues, otra. Joder. Ah, estoy ¿eh? Y mira que, que en principio supongo que tampoco tenía por qué. ¿eh? Ah, mira, ahora, ahora, paró. Vale, me llora así na, me llora así na. Oye, vaya, ¿veis cuenta que llevo casi 20 minutos de programa y todavía no he nada? ¿Eh? esto eh, supongo que hay que tener una, una cierta capacidad para hacerlo no no sé si hay una, una capacidad o eh, una tara ¿eh? pero bueno, el caso es que, que no es que no, ye, no ye muy normal, no normal. para bien aquí, y, oye, yo falo todo lo que quiera todo lo que no falo en otro sitio, falo aquí ¿eh? y que te, te diciendo a vos eso, joder, a ver si me centro de una puñetera, a ver. Que agarré eh, el tren para pa contra el norte eh, pa la mañana Agarré el tren para contra el sur eh, eh, Después por la tarde Pase Perú Viejo porque veo está en el medio eh, Del norte y del sur Está exactamente en el medio del universo eh. Sí, sí, sí Agarré todo el universo eh, Señaláis el centro, el centro tú Y está en vio Sí, creo sí, claro que sí Y nada, agarré eso Agarré el, el tren para el sur ¿eh? Pase pero vio pero no para el nubeo y seguí para otro sitio, ¿eh? Y ahora, ya para la noche, volví a agarrar el tren para el norte, pero no tan contra el norte como en antes, sino que esta vez sigue para el nubeo y viene para acá. Y dice que llevo todo puto día fuera de casa. ¿eh? Y tengo tu fame, por cierto. <risa> comer, comer, pero vamos, o sea, cenar no y Tengo fame, tengo fame, eh, Joder, o sea, o sea, no te llenado, nada. A ver, por fartón yo una especie de, de paradoja, ¿eh? Pero ya sabes que yo soy muy aficionado al a esparado, es los oxímorons y, y todas estas cosas. ¿eh? Pues bueno, si sí, tengo fame, pero por ratón. Porque eh, yo supuestamente llevé comida a bonda, ¿eh? como para pa agarrar por la mañana unos cuantos tuperes y fruta y movides, y llevé comida a bonda como para pa comer al mediodía ¿eh? y, y cenar ahora por la noche. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, pues que oye, pues uno oye fartón y, y comilo todo para el mediodía, ¿eh? Bueno, dejé de alguna cosuca que te sigue esto para la cena, que va, tío, lo media tarde en plan merienda. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, uno oye fartón. No pasa nada, ¿eh? todo, Toda conducta tiene, tiene las consecuencias, ¿eh? Y si yo no fuera fartón, pues ahora mismo igual no estaba muerto fame. ¿eh? Pero como soy un fartón, pues pues estoy, estoy muerto fame. ¿eh? fame vaya que, que que íbamos a hacer y bueno nada lo dicho agarré agarré el tren viene viene para acá y, y pasó una cosa que me que me hizo que me hizo mucha ilusión ¿eh? me hizo mucha ilusión eh, resulta que bueno ya sabéis que yo aquí soy muy ¿eh? Estoy todo el puto día haciendo haciendo apología del de ciclismo urbano ¿eh? dar la bici para tal y a lo mejor los pescancías de que lleva un tiempo ya que, que no falaba de, de esos temas, de las bicicletas y demás y ya que, bueno, pues no sé exactamente por qué hacía eh, meses que, que no agarraba la bicicleta Una cosa curiosa, porque uno que no deseaba que te iba a, a, a, Yo te iba a mechar en bicicleta. Vamos, <ríe> pa, pa, pa, para eh, pa poneros lo tal. Oye, pues para ser radicalmente. Eh, no sale absolutamente nada. Eh. Yo no sé qué, cuántos meses podría llevar sin. Podría llevar, porque bueno, ya llevo, ahora llevo unos días volviendo a andar en bicicleta. Pero no sé cuántos meses podía, podía llevar sin, sin andar en bici. Bueno, supongo que tiene que ver un poco con esto que decía la semana pasada, que ya se juro que veces, de la saciedad sensorial específica. En este caso, no llega a lo mejor sensorial, sensorial. Bueno, sí, porque hay mucha mucha información proceptiva que, ¿eh? que, que arranca cuando andes en bici, que te que te pasa datos. Bueno, la historia ya que por algún motivo cansé y pasé una temporada bastante el sin andar en bici. ¿eh? Y no sé por qué, porque, a ver, pasamos otras veces, ¿eh? De, oye, pues cansar y por lo que sea decir, joder, pues apetezme caminar, ¿eh? eh no me apetece tanto andar en bici como caminar y entonces, bueno, pues a los sitios que tenía que ir, pues, pues iba caminando y eh, nunca llegué a tanto la bici más que, oye, pues si tenía falta, tenía prisa o algo... Eh, bueno, pues podría haber sido esta vez una cosa igual, ¿no? O, o hubo veces que cansaba de la bici, de joder, todos estos los huevos ya de, eh, de, de pelear con la bici y tal, ya voy andando que lleve yo. Sí, hombre, esas cosas, esas cosas pasen, ¿no? Ay, me, más todavía en uno como yo, que lleve incoherente, inconstante, ¿eh? procrastinador de esos, ¿no? Aprendí mucho, maestro de nada. <risa> A ver, eso quiere decir que no me centro yo mucho. Bueno, sabéis lo de sobra. ¿eh? Los que sientes este programa que yo, que yo mucho, lo que llevo mucho, no me centro. ¿eh? No, no me centro una mierda. Entonces, ¿eh? descentrado, tu puñetero día. Bueno, la historia es que, bueno, por el motivo que se ella, pues decía la bici. Y esta vez yo creo que tuve sin andar en bici más tiempo de lo que ya era habitual, porque, bueno, pues había muchas veces que a lo mejor eso, pues, dejaba la bici, ¿eh? Pero, bueno, pues después de un tiempo, pues volví a agarrar la, volví a agarrar la bicicleta, volví a tener miedo, de, eh, miedo, vale. <risa> volví a tener ganas de, de, de agarrar la bicicleta. Por el motivo que sí, esta vez pasé mucho tiempo y, y preocupame una cosa, ¿eh? que llegué, pasó la cabeza que yo ya no iba a volver a andar en bicicleta. Una movida rarísima, eh, yo soy el soy el primero que, que lo que lo reconozco, ¿eh? porque nunca estaba fundada, no sé, yo creo que nada. Pero yo era como que de, de repente agarré una especie de, de no sé, de, de fartura, ¿eh? y, y dije ah, no, ya no voy a volver a andar en bicicleta. yo creo que ya sencillamente porque me, me sentía cansado ¿eh? y entonces como me sentía cansado pues entonces dije yo bueno pues en bicicleta canso más voy a todas partes andando callando ¿eh? que canso menos ¿eh? ese siempre fue siempre fue la, la verdad que siempre lo, lo pensé ¿eh? Eh, al corto me contáis muchos años empecé yo a andar en bici así a lo a lo heavy Bueno, nunca fui yo muy burro andando en bici, pero bueno, de meterme kilómetros, de hacer excursiones y tal, y, y acuérdame que, que alguna vez decía yo, oye, siempre cito a gente de la radio, pero bueno, no puedo evitarlo, eh, decía yo, comentaba al, al mi amigo el, el trovador, que yo, con el que salía yo muchos en bici de aquella, digo, oye, que yo, caleando, eh, sé que puedo llegar donde quiera, eh. Pero en bicicleta, uf, la bicicleta agota y tal. Bueno, llegó un momento en que también eh, fui consciente de que andando en bicicleta debía ser capaz de, eh, de llegar a cualquier sitio. ¿Mm? Eh, lo que ocurre que, bueno, pues ya ves, eh, por ejemplo, esta vez, eh, una de las obsesiones que se me metieron en la cabeza fue que, oye, pues que ya estaba yo mayor para andar en bicicleta. Mayor en el sentido de que ya estaba cansado, de que, uf, que ya me costaba... Trabajo, hacer determinadas cosas, subir determinadas cuestas... ¿eh? y por ese motivo, bueno, pues dije yo, bueno, pues mejor caliendo que caliendo, sé que llego, sé que llego donde sea. También es verdad que en invierno cuesta más trabajo andar en bicicleta, lo, para ver por, por lógica. ¿eh? A, a mí, por ejemplo, lo que más igual pensáis es la lluvia, a mí la lluvia no me no me molesta tanto para andar en bici, ¿eh? no, forro medio, tengo, pongo un impermeable, tengo un pantalón también de plástico impermeable. ...que precisamente en invierno yo cuando pues saca ellos partido... ...porque eh, en cuanto féis bueno como pongas eso... ...empiezas a sudar como un cochu... Eh, ...empiezas a sudar como un cocho por dentro... ...y me oyes más de, del sudor de centro... Que, que, ...que por la lluvia de afuera... ...sí, sí, de verdad... ...entonces ya pues dejo ello... Eh, no, no, me, ...no me molesta en absoluto la, la lluvia para pa andar en bici... ...lo que sí me molesta y el frío... ¿eh? ...a ver... Moléstame, no el frío en sí, porque el frío en sí también, abriga este y, y no pasa nada. Eh, lo que pasa es que bueno, cuando andas en bicicleta por una ciudad con una orografía como la que tiene muy viejo, eh, tú cuestes para arriba y para abajo, eh, tienes el problema de que, claro, yo por, tiene, tengo el problema yo, la gente que pasa como a mí, que sudamos, que sudamos mucho, ¿eh? yo no llego a tener hiperitrosis porque hay gente que, madre de Dios que, oye, que sí que da, da miedo lo que suda ¿m? pero bueno, sudo, sudo bastante con cierta con cierta facilidad entonces, claro en invierno, hay, hay que ponerse mucha ropa porque hace frío ¿eh? sales de casa, cago con la marca frío pues pones ropa bolda y nada, montes en la bici ¿eh? empiezas a calellar y bueno, pues no pasa nada ¿eh? ...vas calleando y, y ya está... ...lo que pasa es que claro... vas eh, viejo, agarras una cuesta... Ah, ...pones esto a subir la cuesta... ...y fais el esfuerzo... ...claro, al hacer ese esfuerzo... ...hostia, pues... pues ...normal, eh, eh, sudes... ...coño, rompes a sudar... ¿eh? ...a lo mejor al... ...al hacer ese esfuerzo, claro... ...rompes a sudar... ¿eh? Y, ...con toda la ropa que lleves... color y tal, sudes... ...claro, termines la cuesta para arriba... Hostia, ahora hay no una costa para abajo Y con el frío que fae ¿eh? Claro, va, va el aire dándote Y, y te has todo mollado, te has todo sudado eso de frío Morras de frío Entonces, bueno, pues muchas veces no sabes Qué es qué más recomendable si si, si si pasar frío Y no sudar si, si sudar y evitar Pasar frío, aunque luego a lo mayor Pues precisamente El sudor se chela y te concheles Tú, bueno En fin, que lo he dicho, que a veces en invierno pues da un poquitín más, más lavar andar andar en bicicleta. Pero bueno, yo atribuyo lo más lo mío, eh, lo mío, digo. Eh, un problema emocional, un trastorno eh, un trastorno psicoshenu, eh. sí, sí, sí. trastorno más, más emocional. Ahora ya os digo, por fortuna, pues volví a agarrar la bici. Eh, volví a agarrar la bici, bueno, pues por muchas circunstancias. ¿eh? Eh, sabéis, y si no lo sabéis, y vos lo yo, que los, los autobuses en UVO tanto cuelga. ¿eh? Y, y, y claro, pues yo para pa ir a muchos sitios, pues no me quedaba otro que ir en, en autobús, porque no podía llegar caleando. A ver, Podía llegar caleando, pero... Eh, ...igual no tenía horas a bondes el, el día... ...como para que pudiera hacerlo. ¿eh? Entonces, bueno, pues volví a la mía vieja tónica... ¿eh? De, ...de combinar bicicleta y tren... ¿eh? ...para bueno, pues pa poder llegar a los a los sitios que quería ir. Y bueno, pues volví a sentir... ...una de las cosas mejores que tuvo eh, todo el tiempo... ...este que tuve en Sin Andar en Bicicleta... ...y que volví a sentir, volví a sentir esa... Esa sensación tan increíblemente agradable ¿eh? que sientes cuando vas a pedalando. ¿eh? Sí, sí, es verdad, hay una, una sensación que, no sé, lleva una mezclienda de, de libertad, ¿eh? de, de pluripotencialidad. No sé cómo de explicarlo, pero bueno, hay un momento en el que estás subiendo en la bicicleta ¿eh? y, y te sientes poderoso. No se ha explicado lo mejor. Yo creo que es ahí la, la palabra más afalladiza. Poderoso. Siente este poderoso. Y bueno, pues como tantas otras cosas que, eh, que dan placer. Bueno, pues yo por desgracia tengo me adapto muy rápidamente. El fenómeno de, de habituación. ¿eh? Eh, en mí sucede rapidísimamente para las cosas que... eso pues que, que dan gusto, que disfrutes con ellas y fanme a deixar las cosas que me fan disfrutar eh, no duren mucho, eh, no duren mucho faciéndome disfrutar ¿eh? y por ejemplo, la bici, pues eso, tiene un gran placer eh, por embargo, pues, hacía tiempo ya que no sentía placer eh, que no sentía el placer de andar en bici eh, una verdadera pena, porque ya os digo que yo, uno de los más grandes y ahora por fortuna pues bueno estos días volví a sentirlo ¿no? ¿Mm? volví a sentirme poderoso andando andando en bicicleta ¿Mm? qué sé yo oye pues qué guay no qué guay y luego más bueno pues cuadra, cuadra que hoy, hoy un día que tuvo mucha eh, mucha relación con la bicicleta sabes eh, hoy tuve tuve andando en bicicleta por ¿Mm? la ciudad de Shijon la ciudad de Shijon y bueno pues la orografía allí es la perfecta para andar en bicicleta Y una ciudad llana, oh, pues moverte, da, da gusto, da gusto andar en bicicleta precisión, sigue por eso. Lo que ocurre es que claro, eh, orográficamente, físicamente, es el sitio perfecto para pa andar en bicicleta. El problema ya es la actitudinal Sí, sí, sí. La actitudinal de buena parte de los dos habitantes. Eh, ...refiérome básicamente a los que... ...conducen quemadores de dinosaurio muerto... ...bueno... ...ya falé más veces de que Shishon... ...nunye precisamente una ciudad amigable para el ciclismo... ...habrá muchos que me digan... ...pero bueno, cheras rapaz... Que, ...que yo lo que dices... ...y Shishon está llena de carriles bici... ...y hay, hay un servicio de alquiler de bicicletas ...para pa el ciudadano... Y, ...y todas estas cosas... sí, sí, es verdad, pero de, de la misma manera que Peruvio, a lo mejor, hablan de ¿eh? porque Pero de unos años a esta parte han um, a ser relativamente bien para la ciudad en bicicleta. En el sentido de que bueno pues los demás usuarios de la vía, ¿eh? básicamente los, los conductores de quemadores, bueno, pues respeten bastante. ¿Eh? respeten bastante eh, no sé, a lo mejor entienden que, que la carretera allí de tos siempre hay algún cafre ¿eh? pero bueno, también hay cafres que andan en bicicleta ¿eh? y que lo mismo que eh, los quemadores eh, estorben pueden llegar a, a agarrir de pela, pela calzada pues los también pueden llegar a, a agredir a los peatones cuando digo agredir, no quiero decir pegallo estos hosties ¿eh? En el caso de los de los quemadores, bueno, alguna vez ¿eh? yo creo que, que lo intentaron, <risa> ...o que ellos, ellos pasaron por la cabeza, pero bueno, no, no llegaron a hacerlo nunca. Pero bueno, si te acosen, te acosen en el sentido de que oye, pues tú vas eh, a la velocidad que puede ir una bicicleta, ¿eh? y vas por una calle estrecha que a lo mejor no puede pasar el coche y puede venir. Ya os digo, no últimamente no pasa, ¿eh? No pues oye, que no pueden pasar. No os pasa nada, tan tan detrás de ti, despacín, hasta que pueden, hasta que pueden adelantarte, hasta que tú puedes apartarte. En sillón, bueno, eh, Digamos que lleva Aquí hay algún café que también lo fai eh. Lo que pasa que en sillón, joder, muy a menudo, muchos. Eh, eh, lo de ponésete detrás de, de a, a medio metro, eh, y bueno, no te pitan porque no cuadra. Yo hay mucho tiempo que no me pita ningún. por supuesto los demás que me visitaron si Xiushion Xiushion ya vos digo no un sitio nada amigable en contra de lo que pudiera parecer no un sitio nada amigable para para ciclismo para ciclismo urbano bueno nada tuve por allí intenté pues pe le despedonales todo que pude también iba con un poquillo de amigo yo soy muy respetuoso cuando voy por una por una peatonal voy muy muy muy despacín Y, y dejando mucho espacio cada vez que paso cerca de una persona yo creo que un metro y medio o dos metros por, por lo menos ¿eh? y si veo que, que no puedo pues chupé de tierra y espero sí, no, yo en ese sentido porque a ver también tuve en el otro lado decís todos, joder, en el otro yao más o menos estamos todos de ese mes en cuando porque peatones, ¿eh? alguna vez somos, bueno, lo que pasa es que yo tuve en el, en el yao de ser un peatón con una inestabilidad importante como la gente mayor que va despacín a lo mejor va apoyándose en bastón bueno, pues yo tuve, mientras un periodo bastante importante de la mi vida, ¿eh? pues yo también fui de esos que caminaban pelacay inestables ¿eh? y que tenían que llevar bastón para nunca caer Y entonces les pescacíeme, ¿eh? porque me pasó, que el fecho de que te pasare una bicicleta a tu pastilla, ¿eh? aunque te pasare con el sitio suficiente para pa que no corriera el riesgo de que fuera a impactar contra ti ni nada del estilo, bueno, pues no me dejaba de... ¿eh? de darte mucho miedo y de desestabilizarte. Claro, yo una cosa que los que andamos en bici sabemos muy bien qué pasa con los con los coches. A lo mejor no puede decirte bueno pues ya adelántate bien, yo dije espacio, no no hubo peligro de que fuera de que fuera impactar contra ti, ¿eh? Y qué problema hay? Bueno pues el problema es que aunque solo sea el remolín de aire ...que por pues, el efecto la gravedad... ...eh... ...va con el coche cuando... ...cuando pasa... ...eh... ...al yao tuyo... ...una cierta velocidad... ...cuanto más rápido vaya... ...pues peor... ...y más... ...torbolín se monta... ...bueno pues... ...oye... ...puedes estabilizarte... ...pues callar de la bici... ...caller de una bici... ...bueno y es fácil... ...eh... ...y una máquina... ...de equilibrio precario... ...son oye... ...dos ruedes... ...eh... ...una delante de la otra... ...que... ...que no lleve precisamente... ...a ver... ...eso... mantiénse en pie nada más por la inercia ¿eh? si si paras y si frenes tienes que a tierra tienes que dar otro punto de apoyo porque si no va para el suelo ¿eh? si se desestabiliza cuando va cuando va andando pues también puede ir para también puede ir para el suelo guapamente muy guapamente ¿eh? y yo fui consciente de que eso mismo eh, pues sentirse eh, pues sentirlo una persona cuando va caleando con oye, haciendo esfuerzo por mantenerse estable ¿Eh? Eh, pues eso mismo, por pues, sentirlo esa persona cuando pasa una una bicicleta cerca de él ¿eh? Joder, pues llegar a sentir esto cuando pasa un, un leyendo ¿eh? Ay, qué tiempos, madre de Dios Porque bueno, también tienen su relación con la bicicleta Porque en aquellos tiempos pensé que no iba a andar en bicicleta nunca más ¿eh? Y por embargo, pues hoy subí a la cuca en bicicleta ahí está la amigo, bicicleta, esperando para... pa cuando salga pa afechar más rapidín y pa casa que mañana madrugo pa ahora yo no movida mañana madrugo los viernes voy a madrugar de aquí en adelante o sea que que a ver anedonia va a quedar va a quedar cortina va a quedar cortina no siendo alguna vez que me déa que me déa la venada de de hacerla más más larga me pasa a mí que anedonia un tiempo por lo menos hasta que cambie de horarios me pasa a mí que que que no va que no unas playas demasiado que no unas playas demasiado bueno y otra cosa guapa que me pasó hoy con la con la bicicleta ya os digo hay un día de estos que tienen muchas cosas con la bicicleta y que hubo dos personas que me identificaron por la bicicleta sí hubo un pelearon que bueno yo crucéme con crucéme con una cara supuestamente conocía pero nunca estaba seguro y como mire miró tal no decimos nada pues tiré palante luego bueno volví al contrario un sitio ya que bueno pues por el contexto ya sabía bueno por seguro que ya esta persona no sé si a vosotros vos pasa que bueno el contexto y es muy importante y la misma en este caso persona pasa con objetos pasa con muchas otras cosas pero que tas a veces o a vean un contexto en ese contexto reconocerla pero en otro contexto igual no, <risa> mire yo tengo un ejemplo muy muy jodido y, ¿eh? y muy significativo de eso. Tengo yo unos familiares ¿eh? que bueno pues que, que yo cuando los veo veo, veo, veo siempre en el pueblo, ¿eh? nunca los veo no veo, porque además eh, yo veo los en el pueblo pero ni siquiera viven en, en el pueblo, viven para pa Madrid, ¿eh? pues eh, bueno, vienen mucho al pueblo y tal Y, y bueno yo estoy a y fecho a verlos a verlos allí bueno pues estaba yo un día eh, en el portal y ¿eh? a venir a una gente que me dice a ver miro digo, Hostia, pero que no es que no son estos que oye Abel, ver qué tal no sé qué digo, pero pero pero eh, oye hasta que me pescancé que ya era la misma gente que estaba fartuco de ver ¿eh? que pa pase un pedazo porque Como que verlos en bien, no, o sea, yo como si la mía memoria, eh, a lo mejor funciona así, la memoria de todos, ¿eh? pues, o bueno, no la de todos, cada uno acostumbramos la a funcionar de, de una manera, a lo mejor resulta que la mía memoria, ¿eh? inmediatamente, eh, cuando cuando detectó esos cares, empezó a buscarles, bueno, pues en los almacenes, Que, que supuso que diera más probable encontrar los almacenes de gente que he puesto por Ubiu, ¿eh? y a lo mejor resulta que yo no los tenía almacenados ahí, no seguro eh, a lo mejor no, seguro que no los tenía almacenados ahí tenerlos los almacenados en el de personas que puedes ver por el pueblo ¿eh? y a lo mejor en, en el almacén de personas que puedo ver por el pueblo tengo una, una conexión ¿Eh? Alguna conexión con el almacén de personas que a lo mejor poblisen UVO, ¿Eh? pero en este caso, como sabía que que, que, que ya era prácticamente posible de luz, igual los topa ...de para algún día a Madrid, que no soy yo, voy a decir a Madrid, ¿eh? no me gusta a mí esa ...esa ciudad, yo fui pocas veces en mi vida a, a Madrid, ir y quedar y callear por Madrid, no sé si dos, tres. no yo creo que dos nomás más. hacéis bueno, ¿eh? en toda en toda mi vida bueno pues eso igual igual si los veo por Madrid por Madrid igual los reconocía perfectamente ¿eh? pero pero bien, uno ¿eh? ya veis tres cosas que, que pueden llegar a pasar y esta mañana pues con, con este... esto me pasó mi igual ¿eh? pasó mi igual cuando lo viven pues en el contexto eh, que yo no sabía <coughs> que que si si yo me podía yo estaba avesado verlo en esa misma entidad en Ubeo eh pero si como lo vi en esa misma entidad pero en una oficina de decisión entonces ya oye pues enseguida supí y díjome me me parece que te viera en antes porque digo ya estoy con esta bicicleta soy una mami que parece que lle eh yo juego la mal pues sí de verdad y tal bueno bien esto pasó me por la mañana Y, y luego pela ahora, bueno ahora antes de, de venir para la, para la radio todavía en la estación de, de tren <coughs> estaba yo mirando un, un escaparate, eh, le extiende a la estación y de repente siento, ¡eh, eh" y miro para allá, digo, mega tal y dice, mega ¿y qué? una rapaza que bueno pues que habrá pues si os digo que habrá como dos o tres años que no la había y que tampoco fue, fue compañera en un, en un curso, tampoco llevo una persona que digas tú, oye, conoces la de mucho tiempo, aunque no la vieras últimamente no, no, eh, coincidimos unos meses y ahora igual hay dos años que no la había, de, y decíame no, si yo viste y, y no estaba seguro de si eres tú o no pero claro, en bicicleta ¿quién iba a ser más que más que tú en bicicleta y tal? y claro, porque yo al curso él eh, llamaba la atención porque yo era el, que, el de la bicicleta ¿eh? y aquel sí que ya era en invierno y, y llovía y allí en unos granizados Méndez y igual yo subí en bicicleta joder, y que quedaba en el otro extremo de la ciudad ¿Eh? y no estaba para subir en bus, que en, en bus echaba, echaba bastante más en bicicleta echaba como media orina en llegar en el autobús echaba lo menos tres cuartos de hora y ahí iba como ¿eh? como si fuera una lata de sardines entre la entre la gente que alguna vez probé madre de dios chaval no qué ya nunca más oíste y nada eso reconocióme por la bicicleta y joder pues oye me hizo mucha ilusión decir mira pues oye si hay gente que me reconoce por la bicicleta será que tengo que andar en bicicleta joder no me es pa él Luego salí para eh, los que conocáis la estación de, eh, de trenes de Ugueu ¿eh? para venir para La Cuca, para una plaza muy grandona, la plaza Los Ferroviarios se llama, curiosamente, curiosamente no, porque está lado de la estación. Y tuve un ratito ahí sentado porque, bueno, faltaban unos minutos para venir para acá y, y pescanciéme de la cantidad de bicicletas que, que, que pasaban por allí en ese tiempo, ¿eh? La cantidad de gente que anda en bicicleta por Ugueu. seguramente todos esos todos esos que andan en bicicleta pero veo ahora pues a lo mejor más en en invierno pues no andaben, ¿no? Porque bueno, veía son los que tienen todos veraneados y tal. Pero bueno, Indesina, oye, pues pues tome. Además veis claramente que ya ciclistas urbanos igual que igual que yo, porque bueno, pues tiene xente que no iba vestida de deporte, Que llevaba luces en esos bicicletas que no eran bicicletas de carrera ni de ¿Eh? Ni, ni siquiera de, de, de montaña les más de ellas ¿eh? y bueno pues que llevaban la compra bueno la compra que se yo en bueno, bolsas paquetes y tal bueno pues pues una una cosa una cosa prestosa la verdad ¿eh? me hizo mi ilusión a mí hoy hoy el día tuvo tuvo mucha relación con los con los bicicletas oye mira pues a mí prestaba a joder Esos ruidos de fondo tan impropios de un programa profesional, eh, dicen que estás sintiendo anedonia. Estás sintiendo radio cuca, radio cucaracha, la radio libre de Bill, de los poques, de los dos, <ríe> nada no más. Radios Libres de Asturias. Y una de las pocas radios comunitarias, ya sabéis, una diferencia muy sutil, pero bueno, que... Ahí está, y un poco inactitudinal, ¿eh? como esto que os decía de los conductores con los bicicletes en Shishon, en ¿eh? un poco inactitudinal. Este programa ya es, sabéis que se mete todos los jueves, y es mentira, no se mete todos los jueves, se mete la mayoría de los jueves a partir de las 10 de la noche en Radio QK. Radio QK, en el 107.3 de la frecuencia modulada, o a través de la nuestra página web www.radioqk.org. que yo un poco ni mentira que sí que la pase en la web que ya sabemos que furula mal furula muy mal pero bueno oye está trabajándose en ello para pa intentar arreglar vale tal el nuestro amigo eh, el maniego que es un experto en estas cosas está haciendo lo que buenamente puede eh, Si fuéramos una radio comercial, seguro que ya estaba arreglado, pero no somos una radio comercial, no desgraciadamente. No, como que desgraciadamente, que digo yo, por fortuna, Radio Cuca no es una radio comercial. Radio Cuca y una radio libre, por eso podemos decir lo que nos da la real gana. Podemos decir incluso lo que nos da la imperial gana. Mira, de, de fecho, ahora voy a decir eh, cosas que si esta radio fuera comercial ¿eh? de la de la rama que fuere, ¿eh? de la a cualquiera, pues seguro que, que no iban a poder decirse, porque bueno, voy a hablar de la maldita democracia, ¿eh? de la maldita democracia. Resulta que ¿eh? estamos eh, a piques de, eh, de, de más elecciones a piques de una maldita campaña electoral ¿Mm? resulta que bueno pues que quieren volver a hacernos tragar ¿Mm? con esa cantidad de mentiras que dicen ¿Mm? que lo, lo peor es que la gran mayoría de la gente va a tragarles yo creo que la mayoría la gran mayoría de la gente no va a volver a tragarles sino que nunca conozco otra otra forma ¿sí? nunca conoce otra forma de, de de pensamiento que el de creyer que efectivamente vive en un sistema en el que todos somos iguales ¿sí? voy a hablar de la, de la democracia una vez más daría igual hablar de la democracia o de cualquier otro sistema porque las diferencias cuido que son tan mínimas ¿sí? Habrá los que a lo mejor digan, ay, amigo, ya que tú nunca viviste en dictadura. Oye, no, ¿verdad? Nunca viví en, nunca viví en dictadura. ¿eh? Nada más viví en este sistema democrático, ¿no? En este sistema democrático en el que, bueno, sí, hay unas leyes, hay una ley suprema, ¿eh? la Carta Magna, nuestra Constitución, que dice que, bueno, pues que somos todos iguales ante la ley, pues ves que eh oye pues la gente esta que comete delitos económicos de de de robar millones y millones, bueno, pues oye, no pasa nada, tan en libertad condicional, bajo fianza. A los pobres ni la la fianza, ¿eh? No, no, hay riesgo de fuga, ¿eh? Un pobre muerto de que eh que no tiene ni para ni eh, para vivir y por eso lo mejor tienen que ir a robar es y si tienen riesgo de fuga ¿eh? pero pero los otros no, eh, no no en esos casos no, no hay riesgo de fuga aunque tengan aunque tengan muchos perres eh, hoy bueno pues me porque leí la noticia de, de una cosa muy muy interesante ¿eh? Eh, bueno ya sabéis que yo soy absolutamente contrario a a cárceles para todo no quiero decir que sea contrario a la cárcel para uno y otros no y yo no estoy deseando que por ejemplo que que rato entre a la cárcel no no no porque quiero que la cárcel non valpa absolutamente nada la cárcel es un almacén en que se mete a una serie de gente Normalmente gente probe. ¿eh? Y sencillamente están allí un tiempo sufriendo bueno pues la, la pena de privación de dignidad. Y por supuesto no aprendiendo nada. Ese, eso que nos cuenten de la finalidad rehabilitadora, de reinserción y demás. Bueno, pues ya sabéis que que yeto ye un cuento. no Los que sabemos un poquillín de, de cómo aprenden los organismos. Eh, decimos siempre una cosa que llegue el, el castigo eh, el castigo no enseña nada eh. en antes son los niños cuando hacían cosas mal en el coli, pues castigábelos no sé si ahora lo siguen castigando supongo que supongo que ya que ya no no ya por lo menos de otra manera hombre, seguirán castigando cuando cuadra no pero bueno el, el, por lógica hacer pensar lo el castigo no enseña nada castigando eh, Enseñes eh, lo que no hay que hacer, ¿eh? pero no enseñes cómo si sí hay que hacerles las cosas. ¿eh? Enseñas la manera de no facerles, si acaso. ¿eh? Lo que ocurre, claro, si el organismo en cuestión, si el individuo en cuestión, no conoce la manera de hacer eh, correctamente ¿eh? Lo, aquello pelo que estás castigando, si necesita hacerlo, pues la próxima vez igual lo... lo vuelva a hacer exactamente igual, sencillamente porque no tiene otra opción, no sabe hacerlo de otra manera. ¿eh? Si castigamos un niño por suspender, pero resulta que el niño lo que pasa allí es que no sabe estudiar, ¿eh? pues entonces es a tomar por, por saco, ¿no? Eh, no sabe cómo tiene que hacer para, para no suspender, ¿eh? pues suspenderá otra vez. La cárcel ya un en una cosa similar, porque, bueno, pues metes para la cárcel y lo apliques, apliques a personas ese castigo de privación de dignidad ¿sí? y resulta que esas personas pues no... Eh, no, no no pueden aprender a vivir de otra manera. lo mejor vamos a suponer, porque muchos dicen, ah, ves, metros en la cárcel, salen y en cuatro días vuelven a, a, a delinquir, vuelven para allá. Bueno, pues si sí, resulta que una persona eh, no sabe otra cosa que robar ¿eh? para pa, pa vivir... ¿eh? ...pues oye, cuando salga de la cárcel... ...lógicamente se vuelve a ver en la misma situación... ...que estaba antes, exactamente la misma... ...eh, porque bueno, hay gente que dice... ...bueno, hay gente que dice, a ver... ...porque fomentan que creíamos eso, ¿no?... ...hombre, si... ...si nos creyemos la, la versión... ...la versión oficial... ...les cárceles son un sitio maravilloso... ...en el que... ¿eh? las personas viven de maravilla... Tienen, ...tienen tele en la celda... ...y tienen piscina... ...eh, y, y salen con paro... Y entonces la gente que está ¿eh? que que jodida y que en un tiempo tal, dice, mira, mira, si salen con paro, ¿eh? comen, comen gratis, si viven gratis, salen con paro, ¿eh? ahí vaya chollo. Y bueno, hombre, pues di para allá, di para allá. Yo me decía muchas veces, creo que ni eso, pero decía muchas veces que yo la, la cárcel nada más, la, ¿eh? nada más la, la, la dejaría para los que la defienden. ¿eh? Los que creen en la cárcel, esos que ven para la cárcel, a ver si es tan tan guapa como como ellos piensan. Pero bueno, esa es persona que recibe ese castigo de privación de libertad de movimientos, porque privación de libertad estamos todos, ¿eh? en una medida o en otra, en privación de libertad estamos todos, sencillamente porque no podemos hacer... ¿eh? no podemos hacer lo que lo que nosotros lo que nosotros queramos ¿Mm? si pudiéramos hacer lo que nosotros queremos entonces oye pues nada eh, sin molestar a nadie por supuesto eh hacer lo que cada individuo quiera pero en sin en sin molestar a sin molestar a nadie eh, ocurre que no podemos hacer eso de lo mismo que no molestemos a nadie que no molestemos a nadie eh, que quiere decir que ya sabéis, bueno lo que digo yo siempre que soy muy pesado Que no impidamos el ejercicio de, eh, de la voluntad. ¿eh? Molestar a alguien porque no quiere que exerzamos la nuestra, pues bueno, pues que se joda, eh, entendámonos. ¿eh? Y como lo de... como vuestros días una polémica con los, con los nudistas y la gente que, eh, que prefería decir vestía, que decían «No, es que no tengo por qué aguantar yo a uno en pelota que vaya al mío alláo». Y coño, pues yo decía «Joder». Pues, si te molesta, eh, la que tienes que marchar serás tú, ¿no? No el, no, no en el, el que va en pelota, porque que, al que va en pelota tú no ni molestes. ¿eh? Y si molestares, ¿eh? que se dé el caso, oye, que, pues que prefiriese ¿eh? que no está en pelota al lado de uno que no va, seguro que marchaba él. ¿eh? Posiblemente, sí. o si no, yo diría que que, el que que lo que tenía que hacer y era, y era marchar él, ¿no? Eh, bueno pues eso, que libres para poder ejercer la nuestra voluntad eh, plenitud, no somos ningún ¿eh? no somos ninguno nos lo permiten, no nos lo permiten eh, hay, hay muchas, hay muchas normas y muchas eh, formas de, de hacerles cosas que pensamos que bueno pues que son las normales ¿eh? y que sencillamente no. Son unos que están ahí que nos hicieron creer, ¿eh? pusieron en la cabeza si ese concepto de normalidad que, bueno, pues que la normalidad es vivir en esclavitud ¿eh? cada vez podemos verlo más vemos perfectamente como otros viven de puta madre ¿eh? mientras nosotros nos jodemos sí, sí, literalmente, a ver cualquier persona de los que me estás entiendo ahora mismo ¿eh? que trabaje ocho horas ni si... no me voy a decir un trabajo mejor ni peor una persona que trabaja jornada completa ¿eh? una empresa de esas chihuayas además que trabaja en 37 horas y media ¿eh? y, y que están encantados porque bueno pues el jefe trata a los de puta madre y muy bien con los compañeros el ambiente es buenísimo sí pero tiene que estar a 37 horas y media ¿eh? cada salmana de la subida allí metido en lo que sea haciendo eso ¿Eh? un buen día levantarse y decirme que pues hoy apetezme hoy apetezme subir una montaña ¿eh? hoy apetezme hoy apetezme leer un libro de poesía ¿eh? hoy apetezme sentarme en un banco y, y mirar hoy apetezme quedar en cama ¿eh? da igual ...que hoy apetezca hacer eso... ...tiene que ir allí... ...tiene que ir a ese sitio... ...porque allí lo normal... ...además ni siquiera se lo plantea... ...se lo cuestiona... ...mucha gente dice eso... Ay, ...si no tuviera que trabajar... ...pero en realidad... No, no, ...no asumen que hay otra manera de... ...de vivir... ...normal que no asuman que hay otra manera de vivir... ...porque está todo perfectamente orquestado... desde el momento en que nacemos... ...para que no pensemos... ¿eh? para que no caigamos eh, en la cuenta de que somos esclavos ¿eh? somos esclavos que estamos produciendo para pa el beneficio de otros produciendo consumiendo, consumiendo, no deja de ser ¿eh? no deja de ser también producir ¿eh? hay los que viven de puta madre a base de que nosotros consumamos ¿eh? pues tenemos que consumir ¿eh? de hecho yo consumo, bueno, pues relativamente poco ya lo dije más veces pero indesina todavía consumo mogollón mucho más de lo que necesitaría, ¿eh? ¿Eh? incluso yo que voy aquí de guay que da fe estos discursos también, también consumo la de Dios, ¿eh? pero bueno, eh, digamos que este discurso ya lo conoces perfectamente y, y ya sabéis que el anarquismo miserable, bueno, pues siempre padecimos esto de que somos esclavos ¿eh? y que la y que la democracia en realidad ...no hay más que otro sistema de, de gobierno... ...y que cualquier sistema de gobierno... ya aberrante... ¿eh? ...y aberrante, porque pasa... ¿eh? ...por el fecho... ...de que una serie de personas... ...un pequeño grupo de personas... ...se consideren ¿quién? ¿Eh? ...para decidir... ...acerca de la voluntad... ...de los demás... ¿eh? ...para decir qué cosas pueden hacer... ¿eh? ¿Qué cosas no pueden hacer? ¿Eh? Está muy jodido. Está muy jodido, está muy jodido. ¿Eh? En fin, y, y una cosa muy muy fastidiada. Hoy enteréme de. Todos los días nos enteramos de, de algo que, que, que nos pone los. ¿eh? de uñas a todos. ¿Eh? Lo que pasa que, bueno, pues el condicionamiento y tan fuerte, lleva tantísimos años funcionando. Que, que no nos deja que no nos deja pescanciarnos al 100% de estas cosas, o lo mejor sí pescanciámonos pero ¿eh? en ese momento uh, pero luego volvemos a los nueces vides de mierda hoy enteréme de un dato muy guapo ¿eh? muy guapo y irónico Hoy hoy enteréme de que eh, los gobiernos ¿eh? conceden eh, una media de mil indultos al año ¿eh? de mil supresiones de esa pena de privación de, de dignidad pero de esos de esos mil ¿eh? indultos que conceden al año prácticamente el cien por cien son indultos por delitos económicos y claro vosotros diréis a lo mejor bueno me normal ¿eh? porque dentro lo que cabe, pues bueno, un delito económico igual no tan grave ¿eh? como agredir, o dañar, matar, robar. Ah, no son robar. Ah, sí, no, claro. Pero, pero, igual pensáis que los delitos económicos refiénense ¿eh? también al que roba ¿eh? en una tienda, en un banco, no, porque si además... un poqueñín agrede, ¿no? porque amenaza a, a, los, a los dependientes a, a los caseros, ¿no? Eh, sí, un poco agresivo no, estos son los delincuentes estos de, de guante blanco ¿m? que nada más tocan una serie de botones en los ordenadores y bueno, pues pase una serie de cientos de miles de millones de euros de, de un país a otro de una sociedad a la de más allá y entonces bueno pues cometen un delito pero no pasa nada porque ¿eh? el gobierno indulta los ¿eh? interesante verdad ah, vivimos en democracia y es lo que hay eh, yo esfuerzo me bueno esfuerzo me yo quiero no decir esfuerzo quiero decir esfuerzo me paga ¿eh? para aquí de, de que realmente bueno pues todos los métodos de gobierno son iguales y no hay una diferencia no hay una diferencia significativa hay diferencia en la forma ¿eh? pero no en el fondo ¿eh? Eh, podemos decir más cosas bueno a lo mejor sí a lo mejor en otros sistemas no podíamos ni hablar aquí podemos hablar hasta este punto podemos decir lo que nos dejen no podemos decir cualquier cosa me estaría bueno, estaría ¿eh? bueno en fin mil indultos, ¿no? Y no sé si os acordáis, bueno, resulta que que todos los que todos los años, ¿eh? Eh, estos de los procesionarios, ¿eh? que van como les les rúgese estos los pinos, los procesionarios, que, que todos los años eh, de la Semana Santa, por esas fechas Bueno, pues invaden un poco lleno viejo, de unos señores para acá, ¿eh? invaden un poco lleno viejo y tal. Y bueno, pues de entre todas esas agrupaciones que a mí danme bastante repelús, ¿eh? yo una cosa, a mí la semana Santa, esta, la mayor otra que se llama más tradicional o tal, pues no me da tanto repelús, pero esto de viejo, ¿eh? sí me da mucho repelús, porque además, bueno, conozco a alguna gente que... ¿eh? Que te, que te metían ellos, de que pie coxiquen, y bueno, pues, son más, más bien de estos que, que promueven y que son felices con la esclavitud y que ellos gusta otorgar eh, la voluntad de otras personas, que, que de lo contrario, ya me entendéis, ¿no? Bueno, por en una pues hay un, un grupo de estos de, del Jusclán, una agrupación, que hay una cosa, pues, buena, una vez al año por lo menos fae una cosa buena que llegue harren un preso común cualquiera y soliciten el el indulto lleve una remembranza de eso que que es la Biblia de de cuando Jesús y el el barba ¿Eh? pues bueno, pues los a, al pueblo, porque el gobernador romano tenía la costumbre, ¿eh? de las fiestas de Pascua judía, pues soltar un preso, ¿eh? y entonces, bueno, pues estos también, pues para remembrar todo aquello, pues nosotros eh, soltamos un preso. ¿eh? Bueno, pues, pues resulta que este año, pues quien fuera, ¿eh?, la delegación del gobierno que tenga las competencias para pa indultar a gente negocioslo yo no sé qué delito cometiera el, el preso como no está en cuestión supongo que oye pues habría nada más que mirar un poco en la meroteca y, y sabríamoslo ¿no? pero, pero no, no lo sé no lo sé y tampoco me importa ¿eh? solo sé que seguramente eh, este preso no robaron ciento de ¿eh? de millones nah, no creo no creo que robará un ciento de millones y Ay, no lo no, no lo soltaron ya los que roben el, ¿eh? el ciento de millones pues pues igual sí que lo sueltan ¿no? Qué curioso que sí a vosotros no me vos extraña? a mí a mí extraña me la de dios ¿eh? la de dios es cristo ¿Mm? Bueno, no pasa nada, estas cosas pasen en, en Acedonia nada más, a que estaba guapo el cantar, eh, y corté el lugar a la mitad. Bueno, siento lo mucho, joder, de verdad. Pero igual va, va a tener que ver con la con la fame. ¿eh? Bueno, casi que lo mayor va a ser que. ¿eh? ...que marche uy, casi lo mejor va a ser que marche porque ya estoy pues, muerto de fame, muerto de sueño, muerto de un montón de cosas y total ya es potriche lo que tiene que es potricar únicamente quiero enviar un saludo muy grande a toda la gente que sintió esta noche en Edonia y a toda la gente que lo que lo sienta otras veces, que lo descargue o que pero eh, sientan de ferido Vale, para arriba siento fatal Esto, pero estos cascos Bueno, en fin Un saludo y lo de siempre ¿eh? Que no embosco ya, vale, colláceos Venga, anda, tal joguín Eres un canijo pero sabes a la vida Das no goberna que todo lo que te han contado Y todas las mentiras que te ha hecho tragar En el colegio El señor maestro Solo ha servido para que ahora sepas Que esto es un cabelo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 que no que no no te consta no no no te consta que no que no que no te consta no no no te consta que no no que no te consta